Hacemos más Vale Magazine Silvia Barallobre Oscar Rodríguez y Nacho Fernández Lirio Locución Natalia Tolava Bien, buenas tardes, acá comienza otra vez una emisión más de Más Vale Magazine, estamos hasta las 20 horas, esto es Radio Cítrica 88.5, eh, estoy yo de este lado, está Lucas del otro lado de la pecera, como se le suele decir al, al lugar que ocupa el operador, Lucas nos va a operar, va a llevar el, el volante... ...el volante de la nave va a ir manejando estas dos horas... ...así que Silvia, estamos ahí en, en contacto telefónico... ...porque estamos en Buenos Aires, en Avellaneda... ...y hay, bueno, hay movilizaciones, hay piquetes... ...y hay muchas de las cosas que vienen pasando... Eh, ...por culpa, digámoslo así, es por culpa de este gobierno... ...hay un montón de movilizaciones en la que estamos de acuerdo... ...por supuesto que estamos de acuerdo... Y uno se acomoda, ¿eh? Porque esto es de decir, por culpa de, por culpa... No, en realidad anda un poco más atrás y es por culpa de las medidas de gobierno. Así que no va a poder cruzar la capital, ella está del otro lado de la ciudad de Buenos Aires. Así que saldrá por teléfono, como también saldrá por teléfono nuestro periodista deportivo más adelante. Tenemos varias cosas, hay, vamos a repetir como mañana ya está la veda la electoral, digamos tenemos eh, publicidades o spots de partidos políticos que son un tanto graciosos. ¿no? No, no, no, no se vayan a creer que va a pasar igual que en otras radios que donde abrís te aparece una publicidad una publicidad del partido político del que sea ¿eh? el que sea eh, hay algunos que me molestan más que otros <ríe> y hay algunos que pusieron bastante más plata que otros hay que decirlo también eh, cualquier cosa en el celular uno está jugando con un jueguito que sea termina una pac, aparece una publicidad esa ...en internet abre... Este, ...no sé... algún un video en YouTube... ...antes de todo a, arranca una publicidad... ...que casi siempre... ...es la del mismo partido... ...que es el partido de gobierno... Eh, ...así que en fin... Eh, ...está complicado el tema... ...también el tema eleccionario... ...pero tenemos nuestros nuestros spots... ...que son un poco más graciosos... Eh, ...el tema de hoy hay de todo un poco... Eh, ...hay alguna nota... ...muy interesante que habla de desarrollo urbano y transporte que es un, una subsecretaría en un ministerio un ministerio de desarrollo urbano y transporte de la ciudad de buenos aires cuando esta gente toma el poder y dice que va a terminar con la corrupción y bueno todo, lo que dicen todos digamos ¿no? No, no no es nada nuevo pero hay algunos datos que hablan de mucha mucha diferencia de en 44 en menos de un año 44 de 55 licitaciones del ministerio porteño fueron adjudicadas a empresas que ofertaron por un, por un valor superior. O sea, las licitaciones es, se presenta un pliego, eh, bueno, eh, necesito hacer, por ejemplo, un puente. Bueno, eh, lo, el, el puente tiene que ser así, de esta altura, de este largo, bah, bah, bueno, de, este, de este material. Y cada empresa pone su, su oferta, digamos, en esta licitación. Y hay varios factores, porque una empresa puede cobrar mucho más barato, pero si no tiene infraestructura, no tiene manera de hacerlo en tiempo y forma, va, va a quedar relegada. Pero bueno, uno puede entender que alguna de todas estas eh, no haya entrado porque no llegaba con el pliego, pero es, es mucho ya. Y después los vamos a ir diciendo de a poquito, porque hay nombres conocidos de empresas conocidas. Eh, bueno Y lugares son muchos de los lugares. Y uno de los caballitos de batalla es el... Metrobús. Bueno, Metrobús y este otro caballito de batalla fue, y es, la bicisenda Y ahí estamos hablando de mucha diferencia, ¿no? Eh, o sea, está bien que se hagan obras. El tema es fíjate cuánto gastamos de más, porque después te recortan en otro lado porque no alcanza. Eh, otra cosa que va a hablar más adelante Silvia tiene que ver con Hiroshima y Nagasaki. ¿Mm? Esta locura locura eh, como dice Silvia también por ahí es un atentado terrorista en nombre en nombre de la, de la paz mundial en nombre de, de no sé no, no, no, yo no, no, no sé qué calificativo ponerle porque uno no puede hablar de eso matando tanta gente con algo que era innecesario aparte se comprobó que era innecesario pero esto lo va a decir más adelante Silvia Eh, yo tengo alguna que otra cosa más, eh, hay un, un hombre de Mercedes Benz, este hombre se llama eh, Joachim o Joaquín, sería Joaquín, pero no sé cómo se pronuncia en inglés, Joaquín maya o mayer se escribe, eh, dijo así, después lo vamos a ir comentando bien, los trabajadores van a calentar sillo. <risa> Habló de pagar por productividad y otras de las cosas simpáticas que nos tiene acostumbrado esta gente. Así que bueno, esto vamos a ir escuchándolo más adelante. Eh, ya agradezco a Eva Mercedes de Colón porque nos pasó unos audios que también vamos a escuchar. De Mempo y me lo pasó por, por WhatsApp. Así que eh, y también le digo que nos vamos a estar viendo este fin de semana porque nos vamos para allá con, con mi chica. Así que vamos a pasar el fin de semana allá. Por ahora es todo lo que le voy a decir y después vamos a buscarla a Silvia, Silvia, Silvia, Silvia.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 Osvaldo Bayer y su permanente respeto por las minorías Y ustedes no han tenido la suerte de verla porque es muy lindo escucharla, pero mucho más lindo es verla trabajar con el amor, con la seriedad con el compromiso que lo hace Yo tuve la suerte de verla trabajar primero el principio, cuando arrancamos en político y perdimos, pues vino a Boca a ayudarme, colaboró conmigo en Boca. Ahí yo me di cuenta que era buena, porque en Boca son bravos, ¿viste? Yo le dije, esta pendeja, le dije, va a ocuparse del tema social. Oh, no. Y los tipos de Boca me vinieron así, y al mes, y al menos tenía a todos cagando, pero no se lo quería como los tenía todos en fila india. Se un poquito seguido por los el viento Bodart en la noche tu candidato de izquierda exclusivo recorriendo la ciudad de día y también de noche Bodart en la noche ponen el traje de senador Alejandro Bodart en la noche tu candidato nocturno exclusivo Votar por votar, vota bodar, al voto bodar le da bola, vota MST, vota nueva izquierda, listo 8527, rojo trapal. ta lelfamidi mtahona korntamu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 Bueno, estamos escuchando un poquito a esta, a esta banda que es, es, es rara, nehuense, se llaman Nehuen, son medio africanos, más en poco de reggae, un poco de todo. Y haciendo tiempo hasta hablar contigo, Silvia Barayobre. Acá estoy, acá estoy, Oscar. Ahí está, no te, te estabas escondida atrás de la pared, ¿dónde estabas? No, que no, no, estabas no acá no sonó nunca el bueno, teléfono, te señor. Le he mal el, el, el número al operador y tuve que llamar yo y bueno. Ah, con ser, ser. me llamaba la atención que no sonara. Bueno, bueno, bueno, ¿cómo van todos por ahí? Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bueno, bien, bueno. bien, bien, Yo estoy del otro lado de la frontera, Oscar. Sí, sí, sí. Algo, algo dije, algo dije. Sí, te escuché, te uh -huh, escuché, sí. Uh -huh. eh, lo que no te salía o que no, no recordabas es que esto de el aniversario, lamentabilísimo aniversario de Nagasaki sí. y Hiroshima, es un atentado en nombre de la democracia, está, Oscar, ¿no? Un atentado terrorista en nombre... Quizás el peor, el mayor... Sí, sí. Quizás no, sí, según sí. los historiadores fue el mayor atentado terrorista. Y en una sola, claro, en, una, en un solo movimiento, digamos, se, se mató mucha gente. Muchísimas gente. Hubo otras pero... guerras que murió por ahí más gente. Pero... No, no, ahí... una cosa de terror, después vamos a hablar un poco de ello, porque mm -hmm, sí, bueno, claro. se cumple un, un aniversario más de este atentado terrorista, que fue doble, en realidad, ¿no? El mm -hmm. 6 y el 9 de agosto... De 1945, nada menos, sí, Oscar. Sí, sí, sí. Así que, bueno, eh, contanos qué querés que haga. Decime vos que sos el Mirá, que manda. Y estoy ahora detrás de, la, de, la, de del volante. Bueno, el volante lo tiene acá Lucas. Así que yo digo, estoy acá de este lado remándola eh, decime algo de tus tirame ya arranca con un tema digamos para hacerlo más corto arrancar con un tema porque no nos estamos viendo no nos hacemos señas no, nada, no bueno nada. pero hay un tema Oscar A en ver. estos días desde ya una semana sí que es eh, inevitable, que es la desaparición forzada de este joven, sí. Santiago Maldonado, sí. ¿no? Sí. Eh, encontré declaraciones de la señora Nora Cortiñas, uh -huh. de uh -huh. la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, que es una mujer para mí increíble, admirable, eh, que me merece el mayor de los respetos. Es una señora anciana, Oscar, de 87 sí. años. Sí, sí pero va, viene, va, viene uh -huh. y hace declaraciones contundentes. Sí. Como por ejemplo, sin pelitos en la lengua, la ministra Bullrich debe renunciar por hipócrita, mentirosa y cruel. Ajá, así nomás. Así nomás. Bueno, esta, esta posibilidad quedan los años, ¿no? Y además de dar los años, en el caso de Nora Cortiñas, da el compromiso no, permanente no. que ha tenido y sigue teniendo... Por, por los derechos humanos y por la justicia. Ella, además de decir esto, dijo que no hay ninguna sorpresa aquí. Durante los gobiernos constitucionales tenemos algunos miles de detenidos desaparecidos. Sí, sí. Cada jueves en la Plaza de, Maya, de Mayo perdón pedimos uh -huh. por los 30.000 y también por todos los desaparecidos ante los gobiernos constitucionales. Sí. Es una metodología infame que solo la pueden implementar las fuerzas del Estado. Sí. Sí. No no la pueden hacer los particulares, uh -huh. sino que son los agentes del Estado. Sí. Por eso responsabilizamos al Estado. En este caso, desde Macri para abajo, sí. todos son responsables. Porque sí. le dieron piedra libre no a las fuerzas de seguridad. Eh, claro, desde que asumieron... Fuerzas fuerza de seguridad que son nacionales. Exactamente. ¿no? podría hacerse el desentendido el gobierno si no, de la fuerza provincial que se arregle el, el gobierno provincial, pero no hay gendarmería fuertes. No, no, por eso justamente también ella agrega uh -huh. de que no es que la gendarmería, en este caso, no que es la que intervino, no es que hace lo que se le ocurre, uh -huh. lo que le parece, no, no, no. no. no. sigue las órdenes que tienen. Exacto, exacto. Y esas órdenes de dónde provienen, uh -huh. Oscar, uh -huh. de dónde provienen, del Ministerio de, de seguridad, seguridad de la Nación. Claro, claro, claro. claro. Y quién está ahí. Patricia Bullrich. La señora Patricia sí, Bullrich. Sí, sí. ¿sí? Que bueno, por eso, no sin pelitos en la lengua, la señora Cortiñas dice que debe renunciar por ser hipócrita, uh -huh, mentirosa uh -huh. y cruel. Sí, sí. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, aparte hay, bueno, hubo una, una intención de hacer creer, o por lo menos eh, de, de creer que apareció. Viste que apareció en Entre Ríos, salió un camionero a decir que lo llevó hasta no sé qué parte de Entre Ríos. O sea, eh, la misma persona que dicen, no, no, fui yo. dice que lo vieron en Gualeguaychú, claro. bueno, imagínate. Sal salió la persona diciendo, no, soy yo el que me llevó, que tenía una bicicleta. Porque, viste, uno lo ve con barba y medio jipón y es igual, no, es claro. él, no, no era él. La no, que pero no era bueno, él. Y otra de las cosas es que los canales de siempre... Arrancaron con esa noticia y bueno, no pararon más hasta que salió la desmentida. Claro, mientras tanto el tiempo pasa, ¿no uh -huh, es cierto? Uh -huh. Y con el tiempo, eh, ellos trabajan con sí, el tiempo, sí. pero al mismo tiempo uno tiene que decir uh -huh, con todas las letras, uh -huh. Oscar, que en un caso de desaparición no se juega con el tiempo. No. No. No, no, no, es lo peor que puede pasar. Es lo peor sí, que sí, se sí, puede claro, hacer. Claro. Pero acá se juega con el tiempo, entre mil comillas, porque es un juego macabro, uh -huh. porque lamentablemente eh, ellos ya deben saber cuál es el destino y... de este joven, sí. el cual no quiero decirlo por respeto no, a toda su familia y a sus escuché. seres queridos. Yo escuché también a un testigo del lugar, eh, gente mapuche también, eh, decir que quedó del otro lado de ese río que nos animó a cruzar, Eh, eh, escuchó uno de estos testigos, escuchó un gendarme decir ahí está, ahí está, después en otro momento uno, bueno, cuidado, dejalo, no sé algo como que le estaban pegando mucho y otra de las cosas que se da más que sospechar todavía es que cuando presentan la camioneta donde supuestamente trasladaron a ah, los medios sí, la lavaron está completamente lavada sí, bueno, sí. bueno, viste si este... sí, sí, sí. no no encontraron un solo rastro de nada uh -huh. como para poder investigar o iniciar alguna investigación sí. no y además esa investigación fue empezada casi una semana después oscar claro, ¿no? mucho tiempo después y claro. bueno por eso porque han estado jugando macabramente con el tiempo de una manera verdaderamente siniestra no uh -huh. yo yo eh, oscar esto lo hemos estado comentando cada vez que nos encontramos cada vez que hablamos yo no puedo salir de mi este tu por con respecto a cómo estamos viviendo, sí, no sí. entiendo dónde estamos viviendo uh -huh. en este momento, Oscar. Uh -huh. Sí, es... y a mí me da mucha mucha bronca, más que verguenza, me da mucha bronca cómo los medios o algunos medios tratan el tema. Eh, la revista Perfil, el medio perfil.com sacó el arma, obviamente que se la dan a la foto Y las armas que tenían los mapuches eran martillos, claro. sierras, cerruchos, claro. destornilladores. O sea, somos todos los que tenemos algunas herramientas, somos... somos este Eh, por ahí hasta tillado terrorista pero es una locura decir que con esto están hablando de una nación mapuche que no de hecho la, la, la ministra también lo dice no quieren una nación mapuche en la argentina es, es una locura es una es algo son tan miserables estas declaraciones es tan infame todo este tipo de, de comentarios o de dichos oscar sí. que de verdad eh, yo creo que superan la capacidad de asombro de muchos de nosotros uh -huh, uh -huh. Eh, porque sí, además diría, es cotidiano ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos dicho, Oscar, esto, no? Sí, muchas. Es cotidiano, cotidiano. Uh -huh. sí, sí, Todas sí. las mañanas encendemos una radio y sí. ya nos enteramos de qué barbaridad nueva uh -huh. sucedió, uh -huh. qué declaración inaudita, hipócrita ha tenido lugar. Uh -huh. Pero es cotidiano, es algo... Hoy estaba escuchando a la mañana un programa en que se llama, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que es el primer programa de la mañana donde está Federica Páez uh -huh. en una radio 7.50, AM 7.50, sí, sí. Y bueno, es un programa ella de por sí es alguien conocida por su particular sentido del humor, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces se eh, recibieron montones de llamados telefónicos acerca de esto de la del armamento terrorista, ¿no? Sí. que comentaba recién. y entonces eh, los oyentes decían, por ejemplo, tengo un colador de fideos que lo dono. Claro. Oh, Para el armamento Tengo un pizapapas Que sí, lo sí, dono sí, sí. para el eh, Tengo un pelapapas Que lo dono para el armamento terrorista Mapuche Claro, pero es una locura eh, Pretender que Un pueblo tan castigado Tan este, empobrecido Que son de los De los que peor la pasan siempre Son los que le roban las tierras Que fueron los dueños originales de la tierra que decirlo Eh, ponerlo del otro lado como hay que buscarse un enemigo con un poco más viste de poder, por lo menos buscan a esta gente porque evidentemente están a favor de la otra gente de esos Lewis, esa gente que están comprando, no comprando, ni siquiera comprando están quedándose con la Patagonia como viene pasando hace mucho Eh, se ponen del lado, me hace acordar eh, a lo de la Patagonia rebelde, y anterior a eso la campaña del desierto. Exactamente, bueno, hoy posteé, como decís vos, sí, Oscar, sí. Ah, sí, sí. <risa> un artículo en Facebook, no uh -huh. un artículo de la revista Anfibia, que es sí. el nuevo enemigo o algo Exacto. así el título, Exacto, lo diste para sí, mí sí, es excelentísimo sí, sí, sí, sí, sí. realmente. Sí, y vos que ¿no? contacto nuestro, podría haberle hecho... Bueno, a una, a una nota, a ver si lo, lo contacto. Es sociólogo ah, el muchacho. Ajá, bueno. Sí. Eh, no, me pareció excelente, uh -huh. absolutamente recomendable uh -huh. sí. para todos nuestros oyentes y para todos los que eh, sean seguidores nuestros en Facebook. Uh -huh. Es eso, Oscar, es sí. lo que allí dice realmente. Sí, sí. Yo eh, extraje fragmentos de declaraciones de la ONU uh -huh. y un aniversario lamentabilísimo y para mí criterio hipócrita, ¿no?, uh -huh de un décimo aniversario de una declaración de la ONU con respecto a los pueblos originarios, eh, pero digamos que una de las primeras líneas que dice este, esta declaración es que los pueblos indígenas sufren la pobreza de manera desproporcionada, sí, claro. desproporcionada, Oscar. Uh -huh. Y esta señora bulrich o, o, o fulano, o mengano, o cualquiera de los funcionarios de este gobierno han hablado y siguen hablando de terrorismo mapuche. si sí, Es una locura. Aparte, eh, leí por ahí que habían hablado de financiados por... Claro. Es una cosa de loco, no se puede creer esas cosas. Bueno, mira yo ya es... te digo por quién puede ser que esté financiado. Ya te digo. por una marca que, que, que, no, sé, no no, sé. no seguramente es ¿No? por venezuela Oscar. sí bueno claro claro pero hablaron de las hasta de las de la universidad de las madres no bueno sé. también Ebe de eh, Bonafini sí, debe estar bueno, poniendo pero, plata porque le debe sobrar gente, yo, la verdad que no no no me, no me entra mucho en la cabeza pero es es así hay gente que cree esto lamentablemente es hay gente que lo cree por eso lo dicen uno dice no puede ser que sean tan tan, tan obvios o tan inocentes. No, no son inocentes. Hay gente que les cree, por eso lo dice Bueno, también eh, recorté para compartir hoy, Oscar, uh -huh. dos eh, pensamientos de dos enormes eh, teóricos. Uh -huh. Uno del psicoanálisis, que es Jacques Lacan, uh -huh. y otra que es ana Arendt, que es una filósofa y sí. una política. Sí. Eh, eh, ambos dos hablan sobre lo que es la verdad y la mentira. Uh -huh. Eh, que más adelante si querés lo compartimos, porque, porque bueno, de esto se trata, ¿no? Eh, tanto, tanto han mentido, tanto, tanto siguen mintiendo, distorsionando, deformando, ocultando la información, uh -huh. que yo creo que aquellos que son sus lectores o sus oyentes terminan con una deformación, con un ocultamiento... Dale. Claro. eh que no les permite realmente no les permite la reflexión. Uh -huh. Yo estoy convencida de esto porque sí, claro. eh si no no se puede entender, ¿no? Que uh -huh. alguien crea que uh -huh. los mapuches son un ejército no, armado por no. terrorista. Por supuesto que no, no, por supuesto. Pero bien, bueno. bien vamos sí. a saludar a alguna gente, ¿te parece? Y vamos a escuchar un tema A todos los que porque, vos quieras, Oscar Sí, por supuesto, después está ahí Nacho en la gatera Dale, dale. Salir. dale Gracias a Alberto Grosso, se llama Eva Mercedes, está comentando cosas acá Ya nos vamos a conocer Enrique Romulo Vitulo eh, eh, María del Carmen Del Carmen Parente John Zombie, Hernán Rial eh, El Vasco Corbalán, también, gracias Gracias a todos, vamos a escuchar el primer eh, tema Se llama Devolverme la tostadora Así se llama eh, Give me the toaster Give back my toaster, esto es Ciro y los persas Y después seguimos Dale, un besito Give me back my toaster Give me back my fucking toaster Give me back my toaster Give me back my fucking toaster Give me back my toaster Give me back my fucking toaster Give me back my toaster Give me back mi tostadora. Uh. Lleva de la TV lleva del vandalón, todo lo que ve, lleva de mi calzona, lleva del auto azul, del traje gris, déjame la guitarra y la armónica de mi hija. Sabe que puede matar, pero asesinar. Todo mi dinero me puedes robar Llévate los cubiertos, cafetera y los cafés Pero no te atrevas, ella no la toques nunca Give me back my toaster, give me back my fucking toaster Give me back my toaster, give me back my fucking toaster Give me back my toaster, give me back my toaster Give me back my toaster, give me back my toaster ahora Hi ha corrupció, hi no ha alimentació. Seguridad, pedí la Navidad. Más vigilancia, más vigilancia. A los políticos, más vigilancia. Si roban la destaco, caminan pa' abajo. Y después la gente, la piel es trabajo. Give me back to my toast. Give me back my fucking toast. Give me back to my toast. Give me back to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 perdón a un rey que ya no es rey y le atribuye a nuestros próceres a Belgrano y a Castelli una estúpida angustia por habernos independizado angustia las pelotas señor Macri traiga la plata que su familia y sus amigotes se llevaron y guardan en Panamá y otras cuevas debieran pedirle perdón al pueblo argentino eso deberían hacer Y no perdona una corona que se afanó durante siglos La riqueza, la sangre, el sudor y las lágrimas De los pueblos de nuestra América comunícate con Más Vale Magazine Al 4-201-0276 Radio Cítrica 88.5 Jueves de 18 a 20 en Facebook y en Twitter Más vale Magazine Date una vuelta por nuestro blog Más vale tarde magazine radial.blogspot.com.ar Date una vuelta es un Porque no es lo mismo crítica que masa critica porque no es lo mismo las manos en la masa que masa te una mano porque no es lo mismo a masa una fortuna que a masa una fortuna que la masa te agar Sergio masa porque no necesitamos masa la mejor masa da para más, basta la casa blanca, masa a la bancada para la cámara alta, para la cámara baja, masa trabaja, agarra la pala para ganar, llama a masa, Partido Renovador. Es la masa. Deportes con Nacho Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva en Más Vale Magazine. Bien, estamos con nuestro periodista deportivo Ignacio Fernández Lirio. ¿Estás por ahí? Oscar, Silvia, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Silvia te está escuchando desde la casa, así que seguramente te, te saludará, pero no podemos hacer todo junto. <risa> es un problema técnico que no podemos Perfecto, subsagar. perfecto. Bien. Bueno, el saludo entonces a Silvia. Sí, por supuesto. Bueno, eh, Oscar, ¿te acordás que hace, una, hace un par de meses, eh, en realidad, veníamos como dándole rosca un poco a lo que era... Eh, el gran momento que estaba viviendo Diego Peque Jackman, este tenista sí, sí, sí, sí, sí. eh, marplatense, eh, que venía haciendo las cosas bien, que terminó la temporada de polvo ladrillo, eh, ahí por abril, mayo y un poquito de junio, eh, cuando todo esto termina con el Roland Garros. Veníamos diciendo que venía haciendo las cosas bien, después tuvo como un bajón en lo que es eh, la temporada de cemento y nuevamente es noticia y tenemos que hablar de este tenista que eh, no es muy muy normal en el sentido de, de su estatura por algo le dicen P que mide 1.70 uh -huh. a mí me sí, claro me sí. sobrepasta a mí, a mí con 1.67 sí, sí, sí, sí. digamos eh, pero comparado contra otros tenistas que el promedio es 1.80, 1.85 te imaginás ...que hay, hay, a, a, cuando lo ves en televisión... ...la verdad que llama muchísimo la atención... ...que este chiquitín, vamos a llamarlo sí, así... Sí, sí, eh, por, eso le dice, ...por algo le dicen Peque, ¿no? Por algo Pero, le dicen Peque, así es... Ya, así ya. es. ...bueno, viene haciendo las cosas muy bien... ...estamos hablando del Master mill de Montreal... Diego Peque-Jangman está en el puesto número 36 Hoy en día acaba de clasificar A los cuartos de final De este uh -huh. Master 1000 sí. eh, La ronda pasada, la ronda número 2 Le ganó a Thiem, eh, a Dominic Thiem El número 7 uh -huh. o sea, Le ganó un top 10 del ranking mundial le ganó 6-4, 6-7 y 7-5. La verdad, eh, tuvo 4 match points, sin embargo, los levantó y lo qué venció. Grande, qué grande. Bueno, eso pasó ahora, ¿no? En este partido pasó lo mismo. ¿Empezó perdiendo? Sí, empezó perdiendo 0-6. Uh, o sea, hay que levantarse anímicamente, no, claro, sobre todo. Yo no voy a mi casa. Claro, <risa> tenísticamente... <risa> eh, claro, me, me baño, basta, no juego más. Claro, pero el tema es la cabeza, ¿viste? Sí, solo... fundamental. Eh, en la cancha y te, y te acaban de pensar en el primer set 6-0, bueno, sin embargo eh, Jarman se levantó 7-5 y 7-5, le ganó al local, el estadounidense Jaref Donaldson Ajá. que es el número 66, no es un gran ranking el que tiene, pero era local, bueno. estaba jugando en su superficie preferida y le había ganado 6-0 el primer set todas en contra para sí, el peque, sí, sí, sí. sin embargo levantó, clasificó a los cuartos de final la verdad, estupenda temporada sí, sí. nuevamente lo vamos a mencionar eh, muy importante lo que haga no tanto en este Master Meal uh -huh. como el que viene, y el US Open, que es donde lo, todos los tenistas apuntan a claro, los cañones. Claro. Él quiere terminar entre los primeros 32 del mundo, por lo menos terminar esta semana o la que viene, ah, bueno. para ser un cabeza de serie y no enfrentarse a los claro, principales rankeados claro. hasta la tercera ronda. Claro, tiene asegurada un par de rondas, claro, porque está bien, y... bien rankeado. Claro. claro, para colmo no defiende puntos, porque el año pasado... Schragman eh, eh, no tuvo buenas jornadas uh -huh. Por eso mismo no defiende eh, Fue eliminado en primeras rondas claro, eh, claro. Entonces todo lo que viene suma puntos uh -huh. eh, Necesita escalar cuatro, pu cuatro posiciones más Si sí, llega al bastante. puesto número 32 Va a ser eh, como una especie de cabeza de serie No sé se, no se menciona así Pero para sí. que se entienda uh -huh. para no enfrentarse a, a, lo, a los grandes candidatos A ganar el US Open que reiteramos, eh, arrancan dentro de tres semanas, uh -huh. es donde apuntan todos los tenistas, es una buena jornada eh, el Peque está a tan solo cuatro, cuatro posiciones, bueno se si viene en los cuartos de final eh, Ferrer o, o ni más ni menos que Roger Federer uh -huh. eh, uno de mis grandes hilos sí, Roger sí, Federer sí, sí. Y, de, y del mundo, me, me da la sensación el gran deportista de esta de, de milenio, uh -huh, diríamos uh -huh. nosotros de, de, del 2000 para acá adelante sí. Roger Federer ha batido todo tipo de récord, ha, ha sido un monstruo, la verdad sí. en un ratito sí, juega sí. Ferrer y, y Roger Federer eh, y hay que estar atento seguramente uh -huh. sea contra Federer, va a ser eh, el sábado el, el partido y Obviamente va a ser televisado por ESPN Quien se encarga de toda la televisación claro. de, de estos grandes torneos Y por el otro lado, Juan Martín del Potro uh -huh. ¿Qué le pasa a Juan Martín del Potro? Se quedó eh, Se pinche? quedó nuevamente, habíamos mencionado que iba a conseguir Entrenador, que lo había declarado en conferencia de prensa Sin embargo, se presentó En el Master 1000 de Montreal Que estamos mencionando Sin entrenador, sin preparador físico sí. Y es algo de los puntos flojos que reiteramos Tiene el tandilense En esta superficie. En la uh -huh. primera ronda venció a Isner En realidad, en en la segunda porque ya había clasificado, lo venció eh, fácil, sí. eh, 7-5 y 7-5, lo que pasa que eh, Isner es un sacador como él, entonces el que, que lograba el quiebre eh, se llevaba el partido, fue en el caso de Juan Martín, pero después le tocó un Denis Yapavlov, uh -huh. estamos hablando de un chico de 18 años que está rankeado 18. número 143, Eh, que lo movió un poco y a Juan Martín no le dio el físico y perdió 6-3-7-6. ¿Qué pasará con Juan Martínez la gran sí, eh, duda. Se sí, si viene sí. otro Master 1000, después el US sí. Open, lo, lo, lo reiteramos, y Juan Martín es la raquetena número uno. Te, también tenemos que pensar que en septiembre se viene la Copa Davis, donde Argentina tiene que defender el puesto mundial que tiene, porque perdió en primera ronda y al perder sí. en primera ronda juega contra los clasificados a justamente eh, clasificar a la ronda mundialista que se disputará el año que viene. Así que uh -huh. estar atentos con lo que haga de su vida y de su futuro Juan Martín del Potro. Hay muchos rumores de que, que, que, que está fastidioso, que, que no, no, no está muy cómodo con lo, con lo que es el circuito sí. de, de tenis. ¿Pero un, por qué? Y porque estás todo el día viajando, no, nah. no, no, no tenés un una casa física, si bien podés ir y volver, pero sí. eh, cuando se en estas largas temporadas, en polvo de ladrillo, uh -huh. en césped o en, o en en este caso eh, el piso duro, sí. el cemento, sí. eh, prácticamente vivís en Estados Unidos en este caso, son tres meses eh, instalado ahí, pero bueno. Juan Martín del Potro, la raqueta número uno argentino, fue eliminado en la segunda ronda del Master 1000 de Montreal ante este desconocido Denis Shapovalov, 143 en el mundo, 6-3 eh, y 7 Y ahora pasamos al fútbol, si te parece, Oscar. Dale, dale. Eh, porque durante una semana, semana y media, estuvimos hablando del PSG. Uh -huh. El Paris sí. Saint-Germain, Saint el equipo francés que de un día para el otro dijo, lo quiero a Neymar. ¿Cuánto sale? <risa> 222 sí. millones de de euros desembolsó desembolsó el uh -huh. Paris Saint-Germain sí. y me puse, viste, a ver un poco de qué se trata este este equipo que sabíamos que estaba dirigido por, por estos eh Qataris que claro, tienen Claro, ahí está. que tienen eh, mucha está. plata sí. eh, por el petróleo y por, sí, por sí, distintas sí, sí. cosas. Y me, me me investigué un poquito y vi que el Orchix Qatar Sport Investing es el, el principal acreedor del Paris Saint Germain sí. Y que la, y la cara visible es Nasser Al-Kaishalfi oh, eh, <risa> sí, sí. Como los tenistas, con algunos sí, tenistas, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, son así los nombres eh, Es el que tiene la foto con Neymar cuando fue presentado hace dos días Ajá. No pudo jugar el sábado pasado porque el Barcelona trabó un poquito Aunque sea sí. eh, no le llegó sí. el transfer, entonces no lo pudo disputar Hay reclamos de todos los colores. Uh -huh. El Santos, que fue su principal club en Brasil, donde salió Neymar, exige 30 millones de Entonces, euros. Claro, está viendo tanta plata en danza que dijo, bueno, algo me tocará. Sí, algo tengo que morder de sí, toda claro, esta plata. Claro. Bueno, así que va a haber juicio de por medio, va a ser una novela impresionante Uf. seguramente cuando hay tanto dinero. Hay eh, mucha plata. ¿Vos leíste algo que, lo que tiene que ver con las, con las camisetas, con los muñequitos, con el merchandising? Fortuna, sí. Sí, por un lado, el, el Paris Saint Germain apenas lo contrató, ya puso a la venta sí. remeras a 110 sí. euros, vendió <risa> sí. 10.000 remeras, sí. si hacemos cuentas. Increíble. Es una, es, no te digo, eh, una, es un gran porcentaje del pase que se paga nada más con la venta eso, eso, de un día eh, la remera de Neymar. y por iba a decir, lado, se, se paga solo, digamos. Sí, y por es el otro así. lado el Barcelona, ¿no? que se queda eh, sí. eh, sin un jugador estrella como es Neymar, uh -huh. el capitán de, de la selección de Brasil, puso a la venta la ramera de Neymar, pero con 40% de descuento. Claro, ya está desvaluado. Entonces, claro, lo que sale por un lado, 110 euros, claro. en España sale 40 euros. Bueno, no está actualizado. Sí, sí, sí, ni hablar, ni hablar. Claro, pero bueno, claro. eh, el Paris Saint Germain además de contratar a Neymar, en, esto, en este día, sobre todo, se habla de la contratación de Mbappé. Mbappé es un chico de 18 Ajá. años, francés, el que juega en el Mónaco, uno de los grandes rivales del Paris Saint-Germain, y que también pagó la la cláusula, la cláusula de recesión, esa cláusula que tienen todos los contratos de los futbolistas, que si pone un club esa plata, el jugador puede eh, puede hablar con el club Ajá. que quiere firmar el contrato que le conviene. 180 millones de euros sería lo que está dispuesto a pagar el Paris Saint Germain por Mbappé, este chico de 18 años, y durante 5 años el Paris Saint Germain desembolsó 100 millones eh, 100 millones 1.000 eh, millones de euros 1.000 ¿Mil millones de euros? ¿Cuántos equipos sin, sin ir a la pobreza? Esas cosas que... no no que no Obviamente es, que es, es primero, pero ¿Cuántos Eh, equipos, cuántos clubes del mundo podrían funcionar mínimamente bien con esa plata si, ¿no? si, sí, sí. es, es lo que vos decís ¿no? eh, con okay. esa plata se pueden hacer tantas cosas uh -huh. En uh -huh. cinco años, además. Sí, sí, sí, Nada sí más loco. que en cinco años. Pero bueno, así está el fútbol, así uh -huh. está la locura del sí. fútbol. Bueno, se, y... se paga también eso, ¿no? Eso sí. se, esa plata no es que se está gastando. No, se invierte, no. porque después se vuelve. Como se invierte, porque después aparece la televisación, claro, los claro, sponsors, claro. y todos uh -huh. quieren aparecer en la remera del Paris Saint-Germain, sí. por ejemplo, o en una publicidad, sea en la cancha o en, o en cualquier lado. Pero sí. bueno, ahora hará, hará dupla con Pastore, con Di María y con Cavani. Hablamos de dos argentinos, tanto Di María como Pastore. Hay que ver qué pasa con Angelito, que fue sondeado uh -huh. por el Barcelona, para ver si si tiene ganas de regresar a, a España. Sin embargo, eh, Ángel Di María tuvo algún conflicto que otro con el tema de, de no pagar bien los impuestos, Ajá, esto que sí, parece estar sí, en sí, una moda sí, sí, sí. tanto con Messi en su momento, ahora apareció Cristiano. Eh, habrá que ver qué pasa con Di María, pero a mí me ilusiona ver a Messi, Di María y, y Suárez Eh, con la remera del Barcelona hay que esperar Pastore claro. va a quedar un poco relegado Tenía la número 10, por uh -huh. supuesto, automáticamente Y bien firmó Naimá, se la cedió al astro brasilero Y el otro, el número 9, es Scabani eh, El goleador que tiene este equipo francés Impresionante, que apunta todos sus cañones a la Champions League Ahora sí, si querés pasamos a nuestro continente Dale. Hablamos un poco más de algo autóctono Hablamos de la Copa Libertadores Eh, actividad por todos lados eh. La verdad, en el día de ayer Lanús pasó los cuartos de final Ajá. Venció 1 a 0 a Destronches En zona sur, ahí por Lanús eh, Lo venció 1 a 0 le había Habían empatado en Bolivia en La Paz En la difícil La Paz, 1 a 1 Así que el equipo eh, Granate clasifica a los cuartos de final Y el otro fue River Que, que clasificó los cuartos de final Empató en el Monumental 1 a 1, sorpresa para varios Ajá. River que hizo una, un gran partido En Paraguay hace... Tres semanas, casi un mes, eh, venciendo al equipo paraguayo 0-2. Eh, sin embargo, una mala actuación del equipo de Gallardo, es verdad. Venía de pretemporada, venía de Estados Unidos. Eh, no tenía tanto fútbol, tanto ritmo. Sin embargo, eh, hay que decirlo, jugó bastante mal. Eh, River, para mí, no, corró, no corrió riesgo la clasificación. Ajá. Sin embargo, debe ser un llamado a atención para el equipo de Marcelo Gallardo. El, el, el otro argentino que disputó fue Godoy Cruz, que quedó eliminado de la Copa Libertadores, era milagroso lo que necesitaba el equipo mendocino hacer en Brasil frente al sí, gremio, en Belo Horizonte. Sí, justo de visitante en Brasil, ¿no? Sí, había perdido 1-0 acá en Mendoza. Uh -huh. Empezó ganando el partido a los 14 minutos con gol de Correa, 14 minutos después a los, 20, a los 28 minutos empata el encuentro el equipo carioca y después sí, jugado al ataque en el segundo tiempo eh, el equipo brasilero supo rematar la serie y así fue como el eh, Godoy Cruz quedó eliminado de esta Copa Libertadores. Hoy juega... Eh, San Lorenzo, 21 a 15, 10 uh -huh. menos cuarto de la noche, frente a Melec. Para mí también está un poquito la cosa cocinada, porque en Ecuador el equipo de Diego Aguirre venció 1 a 0 al conjunto de Melec, que compartió grupo claro. con River. Y acá le, le toca una difícil sí. Montar eso de, de visitante... Sí, sí, sí, no, debe mantener el resultado uh -huh. eh, para uh -huh. mí eh, debería debería clasificar el equipo de San Lorenzo, sí, pero fácil para San Lorenzo, sí. esto es fácil, dinámica de lo impensado lo uh -huh. volvemos a repetir siempre sí, eh, sí. Dante Pancé. Algo, algo puede suceder <risa> en el fútbol y por qué no claro, pensar claro. en el milagro ecuatoriano. Uh -huh. eh, después, por otro lado Barcelona de Ecuador le ganó al Palmeiras por penales 5-4 uno de los grandes batacazos y el otro gran batacazo fue el de wilterman el equipo que va a ser el rival de River en los cuartos de final, que igual 0 a 0 frente al Mineiro, Atlético Mineiro uh -huh. eh, había vencido 1 a 0 en Bolivia y sin embargo en Brasil eh, aguantó el partido eh, quedó 0 a 0 y, y el equipo boliviano será el rival de River en cuarto de final, por otro lado Nacional y Botafogo Eh, también se disputan hoy la clasificación a los cuartos de final, el equipo brasilero venció 1 a 0 en Uruguay a Nacional, así que también debería estar un poquito la cosa cocinada, pero los huevos charrúa, la garra charrúa uh -huh, uh -huh. Para, para poner un poquito de seriedad al asunto eh, la verdad, eh, hay que tener va a ser un lindo encuentro, eh, hay, hay que estar atento con lo que suceda con el Nacional, que siempre es un grande de Uruguay, un grande del continente, y por qué no ponerles una fichas. Y por el otro lado, Santos Paranaense será la, la otra la otra llave que defina quién clasifique a los cuartos de final. Y bueno, como todos los jueves, cerramos dale, con una dale. efeméride. Eh, hablábamos hace dos semanas, recordamos el cumpleaños número 40 de Manuel Ginóbili, uh -huh. que firmó por otra temporada con San Antonio Spurs, y otra de las personas que cumple 40 años ya retirada, Eh, hablamos de una mujer, hablamos de Luciana Aymar, que, que en el día de hoy cumple 40 años 40, sí, y si bien ha, ha tenido bastante reconocimiento en el público argentino, me parece que no tenemos eh, noción o conciencia de lo que ha realizado en el hockey acá el hockey es amateur sí, si bien algún sí, que otro sponsor que aparece es, sí, sí, sí, bancando eh, cuando ha, hay que hacer viajes o el seleccionado argentino eh, sin embargo hay que, hay que estar atento a este dato, no es amateur sí. no se cobra sueldo uh -huh. eh, hay un trabajo paralelo siempre y después ir a entrenar eh, y sin embargo Luciana Aymar eh, hizo hasta lo imposible para destacarse y, y, y, y mirá cómo lo hizo no ganó 8 veces en, en realidad fue elegida 8 veces la mejor jugadora del mundo del mundo, ¿eh? del mundo. ¿No? Sí, sí, estamos hablando entre el 2000 y el 2014, o sea en 14 años 8 veces fue elegida la mejor jugadora del mundo ganó 6 veces el Champion Trophy, este gran trofeo, este prestigioso trofeo que tiene a las mejores selecciones después disputó cuatro mundiales de los cuatro mundiales en dos fue campeona y en otros dos consiguió el tercer puesto hablamos que en el 2002 en Australia salió campeón y en Argentina cuando se, se disputó acá en Rosario eh, el mundial también salió campeón y en los otros dos fue, fue tercera impresionantes los números. Increíble, y por el lado de los Juegos increíble. Olímpicos, logró dos medallas de plata, hablamos de Sydney 2000 y de Beijing 2008, y medalla de bronce en Atenas 2004, Londres 2012, por ahí sí, un poquito la astilla de haberse quedado sin la medalla de oro, uh -huh, sin embargo, uh -huh. qué decirle a Luciana Aymar, que puso al seleccionado argentino de hockey sobre césped en, en este champion Trophy, porque antes Argentina no lo disputaba y, a, y ante ante Tanto nivel y ante tantos títulos uh -huh. Argentina lo disputó Jugó 376 partidos Con la albiceleste y marcó 162 oh. goles Impresionante sí, sí, sí, sí, sí. Y entre esos goles A ver. Que marcó Luciana me, me quedé con uno que hizo Con 36 años Ajá. Fue en el, los cuartos de final Versus China cuando se disputaba el mundial Acá en Argentina, en Rosario Y ella lo catalogó, lo describió como el mejor gol que hizo en su carrera Fue el 2 a 0 que ella uh -huh. eh, prácticamente le daba el pase al seleccionador argentino a la semifinal eh, Fue ante China, ante China ganó este partido Así que, si te parece Oscar dale. Nos despedimos hasta el que viene dale, dale. Eh, El relato de la televisión pública Van a ver que ni el sí. relator puede creer No, el gol no, no, que no. Hace. Ese, es el el gol que yo siempre digo Es muy parecido al de Messi o al de Maradona, de Maradona se pasa sí. como a 4, 5 Increíble Se queda rendida rendida sí, A los sí. pies de la arquera uh -huh. Tirada, sí. eh, hizo 30 metros En tan, tan solo 8 segundos Así que increíble. disfrútenlo Feliz cumpleaños, eh, feliz cumpleaños, Luciana Aymar, la mejor jugadora de uh -huh. la historia argentina en hockey sobre césped. Muy bien, gracias Nacho. Fue Nacho Fernández Lirio con el deporte. Sigue Aymar, que fue objeto de muchas infracciones en el transcurso del partido. Sigue lucha sigue Aymar, ingresando a, las 23, a los 23 metros de la última línea, ya en el círculo. ¿eh? No, ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Gol! Cero. La querían enojada, la querían molesta. Está ya Rosario, por supuesto, en su habilidad iba a aparecer en alguna jugada, en alguna jugada iba a lograr quebrar esa marca molesta, esa marca de corte que venía pegando bajo los tobillos. La elegiste senadora y se cenó todo Ahora elegí la diputada de la ciudad para que se diputee a sus anchas Lilita Carrió, diputada Una candidata con hambre de justicia Que se come crudo el Congreso Vota Lilita Carrió, Carmen Polledo Carrió, Polledo, Alespiedo, vamos juntos Lista 502A No debí pensar jamás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 la música que nos gusta. Partí, fue, que nunca, nunca volví, que Porque sí. No te olvides de mí.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 lo más importante, es lo único importante... después de haber escuchado algunos separadores le decimos nosotros a esto que no separan esto ahí está esto esto es una artística en radio Y vamos a agradecer a Eva Mercedes que nos pasó un audio en buen por y cuando dice, perdón, las pelotas, así que gracias Eva. Estás del otro lado, Silvia. Acá estoy, Oscar sí. y me, me sumo al feliz cumpleaños de Luciana Almar, sí, realmente. Claro, claro, claro, no, no, no, qué jugadora, sí. por favor. Es increíble. Posteamos la jugada esa que yo decía, es increíble. Es, es no, no, no, no este No, no, no en vano tuvo los premios que el tuvo mundo. el reconocimiento de, esa, de esto de ser la mejor jugadora del mundo sí, ocho veces. Sí, sí. No, no, me sumo me sumo a su, a su felicidad para, para esta etapa de los 40, que viste que marca siempre como un antes y un después los 40, sí, ¿no? Sí, sí, así dice, así dice. <risa> No sé, cuando llegue te digo. Pues sí, ah, yo también, yo te ah, voy no, avisar. Vos, claro, va a quién llega primero. Pero. Yo llego un poco antes que vos. Ah, bueno, ¿eh? puede ser. Puede, pues sí, somos tan jóvenes. Sí. <risa> <risa> bueno. Eh, mirá, te quería comentar algo que había adelantado en la primera sí. hora. Quería compartirlo con vos también y con los oyentes. Y de paso agradecer a Juan Carlos Ríos, a Mercedes 15 y toda esa gente que está del otro lado. Eh, hay un CEO, o sea, el, el que manda, digamos, el... El CEO de Mercedes-Benz, sí, sí. este hombre se llama Joaquín, o sea, Joaquín, Joachim, no sé cómo se dice en, en alemán. Vos ¿hiciste estudiaste algo de alemán, no? Sí, estudié, pero no sé cómo se Ajá. dice esto, ¿no? Bueno, Joaquín Meyer eh, pidió eliminar la antigüedad porque dijo, la antigüedad países, en el antigüedad trabajo de los trabajadores ah, porque bueno. eh, van a calentar silla. Ah, no, no. Además no. habló de pagar por productividad. ...dijo, entre otras cosas... ...la Comisión Interna de la Automotriz Mercedes Benz... ...de acá, de Buenos Aires... Sí. Y ...el Gremio Mecánico Esmata... ...repudiaron los conceptos del titular de esa firma... ...en el país, o sea, acá... ...y a la Asociación de Fabricantes de Automotores... Eh, ...que también es eso... ...las dos cosas es este hombre... Ah. Eh, ...y reclamó al gobierno cambios... mira a ver si te suena... ...cambios en el mercado laboral... ...y propuso la discusión del ítem antigüedad... ...en los salarios de los trabajadores algunos de los cuales calificó como calienta sillas no no no bueno, es esta esta manera que siempre últimamente venimos diciendo oscar no que mm. manifiestan un profundísimo desprecio sí. por el otro sí sí pero eh, yo creo también que eh, se sienten respaldados por este gobierno, esta gente que sale a decir estas cosas que en otro momento no lo hubiesen dicho. Pero lógicamente porque mm. el gobierno es el primero Exacto. que desprecia todos los funcionarios de esta actual de esta actual gestión, mm. yo mm. creo que son eximios sí. en esto del, de, del, del desprecio hacia el otro. Todo el tiempo muestran esta... esta esta modalidad uh -huh. del odio de clase, sí. Oscar, sí, eso, sí, eso, sí, eso sí, es así, lo lo vemos diariamente, cotidianamente. Y Bueno, uh -huh. este señor, imagínate, ¿no? Un señorón empresario, claro, ¿dónde va a estar además, no, dónde es va a estar? Lado, claro, ¿Dónde claro. va a estar parado, dónde obviamente, va a estar parado? Obviamente, un comunicado de los delegados gremiales que respalda a Smata que eh, lo conduce Ricardo Piñerali y criticó los desafortunadas las desafortunadas afirmaciones del empresario que por sus discutibles deseos de que se modifiquen y comparen impuestos con otros países en beneficio de la competitividad de la industria automotriz, porque obviamente otra de las cosas que hacen es se quejan porque tienen mucho mucho impuesto. Sí. Eh, el empresario también cuestionó la actual estructura del mercado laboral, reclamó modificaciones en los sistemas salariales como antigüedad y dijo es impensable el crecimiento cuando un trabajador, por el solo hecho de tener 30 o 40 años en la empresa, percibe un plus por ser solo un calientasillas. Claro, solo tener sí. 30 o 40 no, claro, años, ¿no? ¿Qué, qué son 30 o 40 años? Es nada, cuenta, eh? es nada, es nada, sí. es apenas la vida. Sí, más o menos. Eh, es apenas la vida. Lleguen, eh. Eh, Mayer no dudó en difundir sus verdaderas y reales intenciones al referirse a la necesidad de flexibilizar los convenios colectivos de trabajo y cercenar todo beneficio. Eh, y también está aprovechando esto de la, de, que tiene que ver con Brasil, con esta movida que viene del país del norte, porque en, en México también pasó lo mismo. Claro. Eh, esta gente empezó, bueno, dice que eh, en 1987 apareció este hombre en el grupo Daimler, Y bueno, es irónico como este Maier es uno de los directivos más antiguos y sin embargo, por respecto y cordialidad, los trabajadores no lo tratan de caro y calienta silla. No es un calienta silla. No, claro. En todo, la, en todo caso calentará sillones y esas cosas. Puede ser, pero sí. calienta, calienta algo, sí, eso seguro. Sí, sí. Otra de las cosas que dijo este ejecutivo, el gobierno nacional no implementó ninguna reforma económica estructural para mejorar la competitividad del país. Hace perro no. que la Argentina hay mucho con proteccionismo, poca competencia y una elevada carga impositiva Claro, Giro, claro dijo por ahí, eh, Reclamó medidas urgentes, cambios laborales y tributarios eh, por, por supuesto que eh, habla de Brasil y otra de las cosas que dijo fue hay que discutir la forma de pago del salario es decir, que podrían efectivizarse un aporte fijo y otro variable y propuso que tendría que depender el objetivo perseguido bueno, en fin, eh vamos a terminar cobrando como se les ocurra, ¿no? Porque hay otra cosa que quería enganchar con esto, que algunas empresas que están pagando con ticket canasta. ¿Ah, ¿A vos sí? te tocó eso? No, bueno, no. Bueno, a mí me tocó cobrar con Lanchon Checks. ¿Ahora? ¿En estos tiempos? No, no, antes? no, en los 90 Ah, bueno, pero a mí me tocó cobrar con Patacolio. Ah, bueno, esos, car... bueno, No, yo soy, soy más moderno, yo soy claro. cool, digamos. En la época de Ruckauf, ¿no? Sí, claro, por ahí, sí, sí, sí, sí, sí. exacto. Bueno, eh, eh, viste cómo van filtrando estas cosas Porque de a poquito Nos quieren, digamos este, Nos quieren esclavos que de a poquito así. volvemos para atrás, usted, no cabe duda todos. de esto, de a poquito, de a poquito, que no sé si están de a poquito... No, no, no, no, me parece que mucho más fuerte que esto. Por momentos ¿Sí? me parece de un vértigo esto sí, que, sí, que, sí. Que, que impresiona realmente y asombra, uh -huh. como te decía así antes, es. ¿no? Así es. Eh, Porque es vertiginoso, digamos. Muy rápido, cambio, eh, rápido. El, vino, el cambio se vino con todo y para mal sí. Bueno, sí, otra palabrita, sí. perdón, Dime. otra palabrita Dime. que utilizan todos ¿Sí? es esto de la competitividad. Sí, claro. O la reconversión O la reconversión, uh -huh, exactamente uh -huh. Tenemos sí, sí, que sí, ser sí. competitivos sí. Y para hacerlo, que me encantaría que alguien con seriedad lo pueda explicar esto Para hacerlo, lo que hay que hacer para lograr uh -huh. la competitividad Lo que hay que hacer es casi desbastar los derechos laborales Bien. de los que trabajan Bien. Y por supuesto, engrandecer los derechos de los empleadores Sí, por supuesto, claro. Eso es claro. así. Logrado esto vamos a ser competitivos. Sí, es decir, sí, con, con, la la leyenda, con la esclavitud con la esclavitud vamos a ser competitivos. Sí. Sí, exactamente. Eh, sí, aunque sí, sí, suene sí, sí. una cuestión casi no, Pero hasta deslizaron que las leyes laborales atrasan. Exactamente. Como que a ser más modernos. Sí, más sí. modernos implica cobrar menos, tener menos derechos, que en fin. No, eso es lo moderno si sí, sí, Me, me, me moderno hace planeta. acordar uh -huh. Es un tema de absolutamente otro Pero me sí. hace acordar cuando ciertos colegas no Del ámbito psi sí, Digamos, del ámbito de uh -huh. la salud mental Hablan de que el psicoanálisis está perimido Y claro. que entonces hay que, hay que Empezar a implementar terapias sí. Modernas sí, Modernas, sí, sí, modernas. Sí, sí, sí. Ustedes están atrasados Exactamente. Razón. Bueno, pasemos bueno, nos a otra cosa de esta, de esta hora. ¿Te parece? Preparate porque en la otra hora arrancamos con Hiroshima a ah, muy bien. Dice, ¿no? Hiroshima. Hiroshima y Hiroshima. Así que nos vamos con unos separadorcitos ahí y en la otra hora nos hablamos. Dale, como Dale. no. Te espero. Chau, chau. Va a haber elecciones en la parroquia de un compadre mío. Parece que la cosa viene muy brava. Me pidió que le mande gente para ayudar en los comicios. Van a ir ustedes dos. ¿Y qué tenemos que hacer, doctor? No se preocupen. Él les va a indicar todo. Tal vez haya que cambiar alguna urna o asustar a alguien, nada más, trabajo de rutina. ¡Pero eso es fraude! ¡No diga esa palabra maldita en este templo de la democracia! Si estás cansado de ver cómo te casca la derecha, dale más fuerza a la izquierda con Manuela. Manuela Castañeira, una izquierda fuerte para castañetearte a gusto. No hagas manito muerta y votá por Manuela. Manuelita. Porque la derecha está masturbada que nunca y tiene mala leche. Votá Manuela Castañeira. Manuelita. Por la falta de empleo, por la inseguridad, por la democracia. Manuela para todos y todas. Manuelita. Votá Manuela Castañeira, diputada nacional. Votá nuevo frente de izquierda al socialismo lista 3.241 marrón carne. Para publicitar en Más Vale Magazine, comunícate con nosotros a másvalemagazine.com.